Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. El Sindicato de Docentes Privados SADOP de la provincia de Córdoba ha aceptado la oferta la, la oferta salarial que le hizo el gobierno de la provincia y que destraba el conflicto que tenía a este gremio. Eh, con paros y asambleas que se venían haciendo desde el pasado 27 de febrero cuando comenzaron las clases. Esta es la información y la mirada crítica que hace de este acuerdo Gerardo Bernardi, el secretario general de SADOP Córdoba para nuestros micrófonos. La mayoría de los docentes privados aceptaron con reservas la cuarta propuesta del gobierno provincial con una votación dividida en la que la aceptación del acuerdo y por no demasiada diferencia superó a quienes la rechazaron. El desgaste social que ha generado el conflicto, eh, el indomable galope de la inflación y la devolución de los descuentos por los días de paro creo que tuvieron mucho que ver con la aceptación por la necesidad de no ver más aún degradado o licuado el poder adquisitivo de nuestros eh, pobres salarios. Eh, sobre todo de que algunos descuentos que fueron aleatorios y sin ninguna lógica, llegaron casi a los 30.000 pesos. Instamos a las entidades empleadoras privadas, a quienes no parece haberle interesado demasiado el conflicto zaralial, debido a que no se presentaron a la conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo, para que dejen de hacerse los distraídos y nos ayuden en esta difícil conjuntura económica, en, haciéndonos partícipes de los eh, excedentes acumulados Producto del cobro de altísimos aranceles El acuerdo consiste en un 60% de aumento Desglosado hasta ahora Se va a cobrar con eh, la liquidación de este mes de abril Y hasta el próximo mes de julio Donde eh, existe una cláusula de revisión Según las pautas de la inflación Y en cuanto a lo que se refiere Bernardi De los ingresos de algunos institutos privados Son las altísimas cuotas que se les cobra a eh, quienes asisten a estos colegios y también los jugosos subsidios por parte del Estado que reciben, pero que no van a parar a los bolsillos de las y los docentes. Para el informativo Fargo, reportamos desde Córdoba, Radio Sur, 90.1 FM, Villa El Libertador.